acerca de hoy, un optimismo, lo que manifestábamos cuando cuando llegamos acá a, a tomar la responsabilidad eh, creemos que, que este plantel y esta selección eh puede puede salir adelante. Eh, sabíamos que, que la situación no, no era sencilla eh, que había que, como decimos, remar un poco porque porque bueno, Duele mucho, pero pero pero tenemos esperanza y sabemos que podemos hacer un buen trabajo y los jugadores, como dije antes, con ese compromiso no, no van a ayudar porque lo sienten también así. Soy sí, es que Eduardo Vigera, de la RCN de Radio. Eh, usted trajo varias apuestas para el partido del día de hoy que eh, y... La inclusión de Pauro adelante, de cuadrado en el sector derecho de la mitad de la cancha, luego de Ramírez en la mitad, junto con Carlos Sánchez. De todas ellas, ¿cuál es la que más le convenció? Si sí, realmente todo el equipo eh, tuvo, tuvo una actuación importante. O sea, las cosas se logran es lo que vamos a buscar siempre, que, que el equipo pueda tener su mayor potencial y confrontar en, en, en, las, en las situaciones que tiene eh, para tratar de superar a los rivales eh, sabíamos que, que ante México teníamos muchas situaciones difíciles eh, que nosotros pudimos controlar o sea, el fútbol tiene las dos partes orden nos iba a ayudar a jugar bien y, y a, buscar, a encontrar los lugares para poder hacer goles. Eh, hoy hicimos goles para nosotros muy importante pero también nos recibimos y eso también fortalece. El equipo, más allá alguna situación eh, que hubo, eh, no, nunca tuvo muy de habilidad, o sea, se lo vio firme y creo que esa cosa, quiero creo que, que Colombia hoy... de presentación al profesor Tegerman el nombre tiene Pizarro, doctor Deportes y Besey de la pregunta, ¿qué representa para profesor Tegerman la historia de Colombia ante México? Noche? Cuando uno tiene estos compromisos tan difíciles y, y hay tanto por, por por hacer y hay tanto por, por llevar con la ilusión que se genera para eso. Obviamente, también tuvieron trabajos previos, pero, pero bueno, pusieron en marcha la ilusión, están convencidos que, que, que podemos salir adelante y un triunfo ante este rival, sin duda que, que empuja, la confianza. Siguiente, por favor. Esta me tomó la que se esconde, Argentina. Eh, profesor, el otro día hablamos en conferencia a la país de hablar, no tuvo la varita mágica vienen los elogios, pero definitivamente hay dos palabras que quisiera definir hoy Colombia tuvo carácter tener esto que hizo hoy con, con responsabilidad, con compromiso como hicieron hoy y creo que eso lo, lo, lo, lo, lo marca que estamos en el buen camino, pero la experiencia como usted dice indica que, que esto está recién empezando, que hay que tener prudencia para reconocer que no es nada más que un partido la marcha atrás. Eh, del, de este partido y el reconocimiento a los jugadores que, que está, sabían que tienen que, que tener un gran compromiso. Hoy lo demostraron, es lo que espero para lo que viene. Eh, sin duda que, que para tener una actuación así, todo con, configurar toda una nómina eh que tiene esto competitivo. Eh espero que, que los jugadores sepan ahora que, que nosotros vamos a tener siempre eh, una mirada muy chica eh la quiero no tenga ese rendimiento. Y esto, sabes, sin tanto partido por delante, los jugadores lo tienen que hacer eh personal con su, con su preparación en el lugar que están y, y seguir adelante con este compromiso que, que hoy lo valoramos mucho. Últimos tres interrogantes, RCN Radio, Caracol Radio y Caracol Televisión. Muy buenas noches, profesor Beckerman, acá en este lado. Eh, recomendamos hoy nuestra transmisión de RCN para Colombia. Volver a mirar la jugada del segundo gol pinta de cuerpo entero lo que usted quiere transmitirle a equipo es poner la pelota al para que se divierta porque eso es lo que siempre ha hecho el fútbol colombiano a veces a veces con la pelota pasa por esta la pregunta ¿no podrá volver a esta selección alguien al que le el balón? fue cuando se pasó el balón había un buen de fútbol ¿y lo segundo de los usted? el del partido, el durante el partido ¿y ahora cómo se siente? repito mm, que si decía, disfruté mucho el gol, sin duda que, que fue un gran gol, eh, es entusiasmo, pero también eh, es parte de, de todo el trabajo que se hizo en el partido, o sea, el fútbol tiene ataque, defensa, equilibrio, orden, eh, dinámica, eh, carácter, personalidad, o sea, y, y se pueden conseguir esas cosas, eh, la búsqueda está siempre, pero es fácil lograrlo, no eh,